Alain Berastegui denuncia que sus, captoren, que sus captores parecían ser policías. Nosotros nos queremos dirigir directamente a la delegada del gobierno español en Afarroa, Elmar Sainz, y a Roberto Juárez, consejero de Interior de la CAR, quienes en tantas ocasiones nos han hablado de acabar y de legitimar la violencia y a los violentos. Queremos preguntarles cuál es la responsabilidad de los cuerpos policiales españoles en esta operación de secuestro. ¿Quiénes han sido y quiénes han dado las órdenes para que se ejecutara esta operación? Queremos hacer también una, una interpelación directa a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Vemos con preocupación que la mayoría de ellos mantienen un silencio absoluto en torno a lo que está ocurriendo y les exigimos que reaccionen. Algunos dirán que no hay pruebas de que detrás de todo esto esté el Estado o sus cloacas. Por ello, les queremos recordar en los tiempos de Edal y demás grupos parapoliciales, los dirigentes del SOE, entre los que se encontraban el actual ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcada, condenaban... ...las acciones de los GAL y siempre negaron que las fuerzas de seguridad o el propio gobierno estuviesen detrás de los asesinatos y de los secuestros. Hoy sabemos que el gobierno socialista de entonces estaba metido hasta las orejas en una estrategia de terrorismo de Estado... ...y sospechamos que a día de hoy ocurre algo similar. ¿Hasta cuándo van a mantener este silencio los partidos y medios de comunicación? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que oigamos de sus bocas la denuncia de la guerra sucia? Creemos, sinceramente, que la impunidad que el Estado heredó de su anterior experiencia con la guerra sucia ha llevado al PSOE a poner en marcha una nueva dinámica que pretende presionar y aniquilar políticamente a la izquierda virtual. Estamos hablando de la guerra sucia del siglo XXI, con un nuevo gobierno socialista dirigido por Zapatero y Rubacaba.